Buen día muy bien acá con esta sorpresa de que hoy en la madrugada se inició un incendio quemaron un colchona ahí en el pasillo y bueno llegó al techo de la capilla y, y esto hizo que se quemara el ferropol entre medio de la de la chapa y la madera y bueno no lo podían apagar así que bueno ha dejado un daño considerable gracias a dios no pasó más, pero bueno este hoy en día todo sale así que. Por que sea mínimo el daño, es, es mucho para nosotros. Así que, bueno, estamos todos ahí um, choqueados. ¿A qué hora fue más o menos, Alicia? ¿sí? Entre las 4 y las 5. Creo que 5 y media nos avisaron a nosotros, nos o, o pusieron así en contacto con los de la comunidad, así que, bueno, vinimos lo más rápido posible. Así que en la madrugada entre las 4 y las 5, calculamos. ¿Hay bomberos en el lugar cuando llegaran? Sí, sí, sí, sí, sí. ya estaban trabajando los bomberos. Es la primera vez que le ocurre, ¿no?, algo así. Sí, sí, la verdad es que gracias a Dios nunca nos había pasado, ni habían intentado entrar, ni robar, ni ningún hecho así que podríamos lamentar. ya ¿cómo bueno cómo sigue esta situación ahora? con eh, ¿Los daños son en el techo solamente? Sí, el techo, la puerta de madera acá de entrada y y más que nada eso, sí, el techo, los tirantes, el machimbre, las chapas. Y bueno, todavía no nos hemos sentado a, a, a calcular, ¿ni, no, ¿eh? ni tampoco sabemos no, no, no, no, cómo vamos a, no, no, no. a a solucionar esto. Pero bueno, por ahora estamos... De... ¿Ya viste? Sí, Nel, sí, justo que hace cumpleaños. Así que bueno, esperamos salir del show y después sentarnos tranquilos a ver cómo, para dónde vamos. Cómo hacemos para juntar, de eh, dónde sacar los materiales o juntar la plata especialmente.